De arrancar la tarde del u n e ¿eh? s con Brian Adams, Summer of 69, aquí en Kiss FM, Play Kiss. Y alguien estará diciendo: Bueno,、eh, tú, tú no eres Ricky, no, no, a Ricky le tenemos un poquito pachucho ahí en casita, que le mandamos todo el cariño, un besote grande, un abrazo ¿eh? para que se ponga bueno prontito. Y eso sí, yo te prometo que aquí lo vamos a seguir pasando muy bien. Esto es Play Kiss. Play, play, kiss. Desde l u e tres horas que vamos a disfrutar con un montón de grandísimos éxitos, canciones que te motivan y te ponen de muy buen humor, ya te lo prometo yo. o c l a r o Eso sí, abrazo gigante que yo te mando para disfrutar en este、eh, lunes 16 de mayo de 2022, además que festivo en la capital del país, ¿eh? que con ese de cayó en domingo, pues、eh, la fiesta al lunes. Bueno, no tenemos morro ni nada los madrileños, ¿eh? <risa> vamos a por mucho más, vamos a seguir disfrutando en esta tarde. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! どうぞ。 I'm a l i t、right. t e Este artista, su nombre s t e v e w i o d Valery, q u además me estaba acordando yo que a mediados de los 2000, un disjockey productor llamado Eric Pritz llegó a ampliar este tema y lo tituló c o l o r Me, que sonaba pues prácticamente así, í v i r a d a va! <risa> ¡Qué chula, que sí, por supuesto, chulísimas! Están las canciones que te ponemos en XFM en los próximos minutos. Vamos a seguir bailando, por supuesto, con Sonic Sky y también la magistral voz de Anastasia y ese amor a Love. <Kiss> FM <Peace. S 1> 20 años con きちんときのおはようござ e ます。Huh. Now, baby, キスケイキ s tardes キスケイキスケイキ Por ser la disjocke residente de un conocidísimo club londinense, exactamente de Ministry of Sound, Sonic, esto ha sido Sky. Play Kids. Play, Play Kids. Es Kiss. ¿Y ¿Qué ocurrió tal día como hoy? Hoy, 16 de abril, se cumplen 42 años del lanzamiento del álbum de la banda sonora de la película Fama, de la cual dos años más tarde se hizo una serie para televisión. El álbum cuenta con nueve canciones, todas ellas utilizadas en varias escenas de la película que recaudó más de 21 millones de dólares en Estados Unidos, a pesar de recibir una respuesta regular por parte de la crítica del momento, que elogiaron la música, pero criticaron el tono dramático, el ritmo y la dirección. La película recibió varios premios y nominaciones, incluidos dos Academy Awards por mejor canción original, Fame, mejor banda sonora original, y un Golden Globe Award para la mejor canción original, Fame. Como antes te comentaba, su enorme Enorme éxito dio lugar a una franquicia de medios que abarca varias series de televisión musicales y un remake de la película lanzado en 2009. En los Estados Unidos, el título de la canción Fama fue lanzado como sencillo en mayo de 1980 y alcanzó el número 4 de la lista de éxitos norteamericana, mientras que el álbum alcanzó el puesto número 7. Esto es Fame, sonido de Irene Cara. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es e y s You only see what your eyes want to see. How can life be what you wanted to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get.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 Same if I lose you, my heart will be broken Love is a bird, she needs to fly Let all the hurt inside of you die ¿Más variedad?、Ajá. ¡Esto es Kiss! Creo、bueno, que muchas veces llegamos a preguntarnos qué hubiera hecho Mr. Michael Phil si la voz de m a g g i e Rayleigh, ya c u n t o con ella en aquel m o o n l i g h t Shadow, también en el Family Man y por supuesto en este tremendísimo éxito que has escuchado, se llama t o France. disfrutando por supuesto en esta tarde de play kiss si en el gran ricky garcía que tenemos pachuchito en casa mucho ánimo mucha fuerza para que se recupere pronto yo soy víctor á la v r e z q u é tal c ó m o estás ya seguir disfrutando con más grandísimos éxitos temas que te motivan que te ponen de muy buen humor además que bandas míticas como youtube ese with or without you pero antes q u é buen rollo tengo para ti con c o l d play b e yon se el i n f o r t h e weekend esto es Playkiss todas las tardes s s p l a y k i Mucho í s i m esa forma de tocar la guitarra de Diez ahí dándole al pedal, por supuesto, con ese efecto, con ese eco dentro de、the、Joshua Tree, you two with or without you. Esto es. Play, play, y Sampleando el Every Pledge You Take de The Police llega el sonido de Buff d a b b y Esto se llama I'll Be Missing You e n Play Kiss. Compañeros, te de vuelta a casa en esta tarde de lunes, llamado 16 de mayo 2022.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 Can't imagine all the pain I feel. Give anything to h e a r half a b r e a t h I know you're still living your life after death. to、believe. Buenas tardes en Kiss. Estoy imaginando ahora mismo en el coche y con una sonrisa dibujada en la cara, por supuesto, y la radio bien alta, disfrutando con el sonido de Taylor Day en el Tele t o Mahar. Tremendísimo éxito, ¿verdad? Bueno, estamos prácticamente a falta de cinco minutos para llegar a las seis de la tarde, ahora menos en Canarias. Momento para que llegue Carmen Desmond con toda la actualidad informativa, pero además, fíjate que la próxima hora vamos a disfrutar de una versión espectacular que se hizo del Baker Street de Gary Rafferty, una versión más discoteguera, más pop. También van a estar por aquí los gemelos de Proclaimers y te voy a hablar de la siempre espectacular Janet Jackson, que no es por nada, pero hoy cumpleañitos, ¿eh? En nada aquí en Play Kiss, Kiss FM. Esto es Kiss.